Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Mim. Estas son las alellas del Libro Sabio, el Corán, el cual es una guía y misericordia para quienes hacen el bien, esos que realizan el salat, entregan el zakat, y creen firmemente en la otra vida esos siguen el buen camino que conduce a su señor y esos serán quienes prosperen y triunfen en esta vida y en la otra y hay quien desde la ignorancia hace uso de la banalidad para desviar a los hombres del camino de Allah el islam a la vez que se burlan de él quienes así actúen Recibirán un castigo humillante Y si se le recitan nuestras aleyas Se aleja al tivo como si no las oyera Como si tuviera los oídos taponados Anúnciale, oh Muhammad Que tendrá un castigo doloroso Ciertamente Quienes crean y obren rectamente Ciertamente Obtendrán los jardines de las delicias en el paraíso, donde vivirán eternamente. La promesa de Alá es cierta, y él es el poderoso, el sabio. Creó los cielos en columnas, como pueden ver. Estableció en la tierra firmes montañas para evitar que esta temblara con ustedes esparció en ella toda clase de criaturas e hizo descender la lluvia del cielo para que con ella brotaran todo tipo de nobles plantas esta es la creación de allah muéstrenme lo que crearon las otras divinidades a las que adoran fuera de él realmente los injustos que rechazan la verdad están en un claro extravío y concedimos a Luqmán sabiduría y le dijimos que fuese agradecido con Allah quien es agradecido lo es en beneficio propio mas quien es ingrato debe saber que Allah no necesita nada de nadie y que él es digno de toda alabanza y recuerda oh Muhammad cuando Luqmán le dijo a su hijo mientras lo aconsejaba hijo mío no adores a nada ni a nadie más que a allah en verdad la idolatría es una enorme injusticia y ordenamos al hombre tratar bien a sus padres su madre lo lleva en su vientre con cansancio y sufrimiento y lo amamanta durante 2 años le dijimos sé agradecido conmigo y con tus padres a mí retornarás finalmente el día de la resurrección pero si se empeñan en que adores además de a mí a otras divinidades sobre las que no tienes ninguna prueba no los obedezcas mas trátalos con respeto y benevolencia en esta vida y sigue el camino de quienes se vuelven a mí en arrepentimiento Después, retornarán a mí para ser juzgados, y les informaré sobre lo que hicieron en la vida mundanal. Y le dijo Luqmán a su hijo: Hijo mío, Alá sacará a la luz el día del juicio final cualquier acción por insignificante que sea, aunque esta tenga el peso de un grano de mostaza y esté oculta en medio de una roca o en cualquier otro lugar de los cielos o de la tierra. Ciertamente, Allah es el sutil y está informado de todas las cosas. Hijo mío, realiza el Salat, ordena el bien, prohíbe el mal, y sé paciente ante la adversidad. En verdad, cumplir con estos mandatos es un mal requiere de la mayor determinación No seas altivo con la gente ni camines por la tierra con arrogancia Ciertamente Allah no ama a los vanidosos y arrogantes Camina con moderación y baja la voz al hablar Pues la voz más desagradable de todas es la del asno ¿Acaso no ven que Allah ha sometido a su disposición cuanto hay en los cielos y en la tierra y que los ha colmado de sus bendiciones tanto las que pueden apreciar como las que no y entre los hombres hay quienes discuten acerca de Allah sin conocimiento sin estar guiados y sin un libro esclarecedor y si se les dice que sigan lo que Allah les ha revelado responden Mejor seguimos lo que nuestros antepasados adoraban. ¿Cómo? ¿Van a seguir lo que hacían, aun cuando el demonio quiere arrastrarlos de esta manera, al castigo del fuego? Y quien se someta a la voluntad de Allah, y obre el bien, se habrá aferrado al asidero más firme. Y todos los asuntos retornarán a Allah, el día de la resurrección. Y no te aflijas, y no te aflijas, Oh Muhammad, por quienes rechazan la verdad. Todos retornarán a nosotros en día de la resurrección y les informaremos sobre lo que hicieron en la vida terrenal. Ciertamente, Alá conoce lo que encierran los corazones. Dejaremos que disfruten un poco y después, en la otra vida, los conduciremos ineludiblemente a un duro tormento. Y si les preguntas, ¿Quién creó los cielos y la tierra?, dirán que a Allah. Di, alabado sea Allah. Pero la mayoría de los hombres no lo saben. A Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Ciertamente, Allah no necesita nada de nadie y es digno de toda alabanza. Y si todos los árboles de la tierra fueran cálamos, y el mar, junto con otros 7 mares, fuera tinta con la que escribir la grandeza de Allah, esta se agotaría antes de agotarse las palabras de Allah acerca de su poder y magnificencia. Ciertamente, Allah es poderoso y sabio. La creación y la resurrección de todos ustedes es para Allah tan fácil como la creación y la resurrección de una sola persona. Ciertamente, Allah oye y ve todas las cosas. ¿Acaso no ves, hombre, que Allah hace que la noche penetre en el día y el día en la noche, haciendo variar la duración de ambos a lo largo del año, y que ha sometido a su voluntad el sol y el sol? y la luna ambos siguen un recorrido hasta una fecha fijada y Alá está bien informado de lo que hacen esto se debe a que Alá es la verdad la única divinidad verdadera mientras que lo que los idólatras invocan fuera de él es falso y a que Alá es el excelso el más grande ¿Acaso no ves, hombre, que las embarcaciones navegan por el mar por la gracia de Allah para mostrarles las pruebas de su poder? Ciertamente, en ello hay pruebas para todos los que son pacientes y agradecidos. Y cuando los cubren olas como montañas, invocan solo a Allah con fe sincera pidiéndole ayuda. Mas cuando los devuelve a tierra, sanos y salvos Algunos permanecen entre la fe y el rechazo a la verdad Y solo niegan las pruebas de nuestro poder y nuestra unicidad Los traidores ingratos Oh gentes Teman a su Señor Y teman el día de la resurrección En que nada podrá ser un padre por su hijo Ni un hijo por su padre Ni un hijo por su padre La promesa de Allah es cierta. No se dejen seducir por la vida mundanal, ni dejen que el seductor, el demonio, los engañe sobre Allah. Sólo Allah conoce cuándo tendrá lugar la hora de la resurrección, cuándo hará descender la lluvia y lo que será de lo que hay en los vientres maternos. Nadie sabe lo que le depara el futuro, pero no se sabe lo que le depara el futuro ni dónde morirá pues solamente allah posee dicho conocimiento ciertamente allah conoce todas las cosas y está bien informado de todo